A ver, kako kanta. y Oh, oh. Me quedo acá con la cabeza cantando un poco eh, Uy, uh, está coplo, boludo, soy yo Qué bárbaro Vamos oh, con ese Ojalá que nos salgan